Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com. Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Saludos, soy Elena. Continuamos la programación en Radio Alama Internet justo después de esa introducción de nuestro director, Juan Cabezas. Y yo soy Rodrigo. Tenemos ahora sobre la mesa la segunda y última entrega de un reportaje publicado en Alama.com que nos acerca a una figura muy querida. Efectivamente. Volvemos a la historia de Bernardo el de Consuelo, completando el retrato que ya empezamos a dibujar en un comentario anterior. Este segundo artículo pertenece, como el primero, a la sección Cazin on my mind. Un trabajo que firma Miguel Ángel Pérez Abad y que viene muy bien ilustrado, por cierto, con varias fotografías de Bernardo y su familia. Ajá. Fotografías cedidas en su mayoría por su hija Olimpia, a la que todos conocen como Oli, y también por su sobrino Antonio, el del Lolo. Y hay un agradecimiento específico también para Pepi Zambrano por alguna aportación. El objetivo del autor, como se señala, es que estas pinceladas sobre su vida eviten que Bernardo caiga en el olvido dada su importancia para el pueblo. Y gran parte de la fuerza del relato proviene, precisamente, de un texto muy emotivo escrito por su hija, Oli. Arranca el artículo con una referencia interesante a Wenceslao Fernández Flores sobre el humor como una forma de estar en el mundo, una actitud vital. Sí. Y parece que Bernardo era un maestro en eso, en usar el ingenio para, bueno, para navegar las dificultades. Vamos a ver cómo se desarrolló su vida a partir de donde la dejamos. Pues retomamos el hilo con Oli, su hija, que nos cuenta que Benardo nació en Cacín, allá por 1926, hijo de Fernando Moles Salcedo y Consuelo Montespada. Uh -huh. Su paso por la escuela fue breve, como el de tantos en esa época. Aprendió lo justo, leer, escribir y lo que entonces llamaban las cuentas. Lo esencial para defenderse, vamos. Era, según el retrato que se pinta, un hombre de campo, sencillo, de los que trabajaban de sol a sol. Aunque parece que el campo le tenía bastante harto, ¿eh? Ya me imagino. Su humor no le abandonaba. Se recoge una anécdota muy gráfica. Él le llegó a proponer a un amigo que se hicieran curas. Imagínate. ¿En serio? Sí, sí. Argumentando las ventajas. Ni frío, ni calor en invierno, ni en verano. Y el vino de balde. <risa> ¡Qué ocurrencia! Pero fíjate, siempre desde el respeto. Porque se subraya que, aunque chistoso, era muy respetuoso y profundamente creyente. Exacto. De hecho, no faltaba a misa siempre que sus obligaciones se lo permitían. Y esa vena humorística y creativa le venía de lejos. Ya de joven le tiraba el carnaval, buscar disfraces y contar chascarrillos, esas historietas graciosas. Claro. Lo más llamativo es que él mismo escribía sus coplillas, esas canciones populares a menudo satíricas, y tenía una memoria realmente prodigiosa para retenerlas. Una memoria increíble, sí. Pero aquí viene la pena. Su hija cuenta que, una vez cantadas o recitadas, solía romper los papeles donde las escribía. Vaya. Por eso, lamentablemente, se conserva muy poco material original de su puño y letra. Una lástima para el patrimonio popular. Sí, una pena, desde luego. En ese camino vital conoció a María, la que sería su mujer, su Mari, como él la llamaba. Ajá. Parece que el noviazgo tuvo sus idas y venidas, ¿eh? e incluso una ruptura temporal. Durante ese tiempo él se marchó a O'Neill, en Alicante, donde tenía familia, y trabajó como albañil. Dicen que su gracia natural le hizo tener bastante éxito entre las chicas de allí. No me extraña. Pero el corazón tira, ¿verdad? Se ve que echaba de menos a María. Pues sí. Regresó a Cacín, retomaron la relación y en menos de un año ya estaban casados. A María la describen como una mujer más seria, a la que el espíritu carnavanero de Benardo no le hacía demasiada gracia. Claro, me imagino. Eso generaría alguna que otra discusión familiar, ¿no? Sobre todo cuando Benardo tomaba prestada ropa o pañuelos de María para improvisar un disfraz y montar una fiesta. Exacto. Juntos tuvieron dos hijos, un niño y una niña. La vida en el Cacín de la época, como para tantas familias, era dura. Trabajo en el campo, quedaba lo justo para vivir. Uf. Y la situación se complicó aún más cuando Bernardo cayó gravemente enfermo. Tuvo que someterse a una operación muy seria, a vida o muerte. Madre mía. Afortunadamente salió bien, pero los médicos fueron claros. Debía cambiar de trabajo, buscar algo menos exigente físicamente. Claro, lógico. Y aquí surge una faceta sorprendente de su capacidad para buscarse la vida. Para complementar los ingresos familiares, durante los veranos se iba a Montijo, en Badajoz. ¿A Montijo? Imagínate el viaje en aquellos tiempos. Pues sí. Iba con un carrito de helados antiguo a vender por las calles. Es increíble la iniciativa. Y además, contaba una anécdota de esas que parecen de película. A ver, cuenta. Decía que, vendiendo helados a la puerta de un teatro en Montijo, conoció a un joven Manolo Escobar antes de ser famoso y que le compró helados en varias ocasiones. ¿Qué me dices? ¿Quién sabe? Desde luego historias que reflejan un espíritu inquieto. Totalmente. Con la hija mayor, Oli, teniendo apenas tres años, la familia decidió dar un paso más y trasladarse a Granada, capital, buscando mejores oportunidades. Entiendo. Allí, Bernardo, encontró trabajo en fábricas de baldosas hidráulicas. Pero bueno, la economía familiar seguía siendo muy ajustada. Ya. Mantuvo, eso sí, su costumbre de ir a misa diaria, en la iglesia de los capuchinos. ¿Y fue precisamente en Granada? en ese entorno de la iglesia y sus actividades, donde hizo un grupo de amigos muy diferente a su origen, personas con estudios, con carreras universitarias. ¡Qué curioso! A pesar de ser de mundos distintos, parece que hubo una conexión especial, tanto que juntos pusieron en marcha una iniciativa solidaria muy necesaria, un comedor social, el comedor San José Obrero. ¡Vaya, qué bien! Y aquí viene lo más admirable. Bernardo, después de su larga jornada en la fábrica, iba los fines de semana a echar una mano como camarero en el comedor. No me digas. Sí, sí. Y lo realmente conmovedor y que su hija Oli relata con emoción es que sus amigos del comedor nunca llegaron a saber que el propio Bernardo era en realidad otro necesitado más. ¿De verdad? Que él mismo podría haber estado sentado a esas mesas recibiendo ayuda. Jamás pidió nada para él a pesar de vivir con lo justo. Esto dice mucho de su dignidad y su generosidad callada. Es una muestra de entereza impresionante, desde luego. Totalmente. Estos amigos granadinos, viendo su inteligencia natural y su memoria fuera de lo común, le propusieron algo increíble, pagarle los estudios. ¿Anda? Querían que fuera un colegio que había frente a la cartuja, pero Benardo no aceptó. El artículo apunta a miedos, a inseguridades. Él se veía como un simple obrero, quizá no se sentía capaz o, no sé, no se atrevía a cambiar de vida de esa manera tan radical a esas alturas. Es una pena, pensando en el potencial que vieron en él, pero también es comprensible su vértigo, claro. Absolutamente, pero aunque rechazara los estudios formales, su ingenio seguía desbordante. A esos mismos amigos cultos les dedicó coplillas humorísticas. ¿Así? ¿Ah, se cuenta, por ejemplo, que un día un teniente coronel amigo suyo llegó tarde al comedor porque se había equivocado de autobús. Y Bernardo, al momento, le sacó unas coplas sobre el incidente. ¡Qué rápido! Tenía esa chispa constante. La etapa en Granada duró unos cuatro años, pero la precariedad económica persistía. Vivían, según recuerda su hija, con unas 300 pesetas al mes. Muy poco dinero. Fueron sus hermanas, que seguían en O'Neill, las que le animaron a probar suerte allí de nuevo, asegurando que había más trabajo en la industria juguetera. Así que vuelta a O'Neill fue otra decisión difícil, supongo, sobre todo por dejar atrás a la familia y a esos amigos granadinos que tanto le habían apoyado. Claro. El texto cuenta que siempre que volvía a Granada de visita, pasaba a saludarlos, pero la necesidad apremiaba. Y así, la familia Moles puso rumbo a O'Neill, y parece que esta vez el cambio sí fue para mejor. Encontró trabajo en fábricas de muñecas, ganando bastante más, el doble que en Granada. Hombre, eso ya es otra cosa. Eso les permitió por fin una estabilidad económica y sacar adelante a la familia. De hecho, en O'Neill nació su tercer hijo, otro niño. Ah, mira. El artículo destaca también la buena acogida y la solidaridad de la gente de O'Neill. A pesar de establecerse en O'Neill, el lazo con Cacín nunca se rompió, ¿eh? Las navidades eran sagradas para volver al pueblo. Eso parece. Disfrutaba enormemente recorriendo los bares, hablando con unos y otros. Cuenta el autor del artículo, Miguel Ángel Pérez Abad, cómo él mismo, siendo un chaval con guitarra, junto a otros amigos, buscaban a Benardo, cuanto llegaba, para que les cantara coplillas mientras recorrían las calles. Era una figura esperada, claro. Se recoge una anécdota muy simpática de su sobrino Jesús García, Jesusito. Cuenta una noche buena, después de cenar, en la tradicional ronda pidiéndole aguinaldo. A ver. Al llegar a casa de sus tíos, Julio y Conchita, Benardo improvisó allí mismo una cuarteta. A esta casa hemos venido, a pedir una copita, si no nos la pone Julio, que nos la ponga Conchita. Genio y figura. Esa capacidad de improvisar era parte de su sello. En O'Neill siguió escribiendo lo que él modestamente llamaba poesías. Sí. TV dedicó versos incluso a la Virgen de la Salud, la patrona de O'Neill, y se integró plenamente en la vida local, participando activamente en las fiestas de moros y cristianos, desfilando en una comparsa mora. Se ve que disfrutaba. También disfrutaba mucho, como no, de las vacaciones de verano en la playa con la familia. La vida también le regaló la alegría de ser abuelo. Tuvo tres nietos y una nieta, y se sentía enormemente orgulloso de ellos. ¡Qué bien! Y es bonito ver cómo esa chispa artística, de alguna manera, continuó en la familia. Sus dos hijos varones eran músicos, tocaban el clarinete. ¡Anda, músicos! Y la tradición musical saltó a la siguiente generación, ¿no? Tres de sus nietos también se dedicaron a la música, dos clarinetistas y un trompista. ¡Exacto! Uno de ellos incluso es músico profesional y compositor. ¡Qué orgullo sentiría Bernardo al verlos! Seguramente. «El final de su vida llegó a los 80 años, en 2006. Un cáncer fulminante se lo llevó». «Vaya». Cuenta su hija Oli que lo que más le hizo sufrir en sus últimos tiempos fue la pérdida de visión. Pero, a pesar de las dificultades y de esa última enfermedad, el recuerdo que transmite su hija es el de un hombre fundamentalmente feliz, siempre alegre, siempre contento con lo que tenía. «Qué bonito recuerdo. Sus restos descansan en O'Neill, ese lugar que le dio una segunda oportunidad». El artículo en sí mismo es un homenaje precioso, y para que su legado no se pierda del todo, incluye una selección de sus coplillas, esas que su hija Oli ha podido rescatar y compartir. Ah, qué bien. Se mencionan títulos muy evocadores de la vida y personajes de Cacín, el hurón, la botica, los toreros, el solterón, la burra, los mulos, y una especialmente significativa, Emillante, que seguro que tenía mucho de autobiográfico. Reflejan esa mirada aguda y llena de humor sobre lo cotidiano, claro. Además de esa selección, Pepi Zambrano aportó otra coplilla curiosa sobre un tema que dio mucho que hablar en el pueblo. La herencia de los Zambrano. Ah, sí. ¿De qué iba eso? Relacionada con una supuesta herencia millonaria que iba a llegar de Cuba. Demuestra que Benardo estaba al tanto de todo y todo lo pasaba por el filtro de su ingenio. No se le escapaba una. Y como colofón, el autor nos deja una nota muy del siglo XXI. Cuenta que, por curiosidad, le preguntó a una inteligencia artificial sobre Benardo el de Consuelo. No me digas, ¿a una IA? Sí, y la IA le generó un poema. Un poema que, según se describe, homenaje a su sabiduría popular, su conexión con el pueblo y su don de la palabra, a pesar de ser, textualmente, iletrado. Increíble. Parece que la fama de Benardo ha trascendido fronteras inesperadas. Es sorprendente y boninito a la vez. Desde luego. El artículo cierra con una reflexión sobre cómo Benardo, a través del recuerdo de su persona y el eco de sus coplillas, sigue presente en Cacín, sigue trayendo una sonrisa y encarnando, en cierto modo, el espíritu ingenioso y resiliente del pueblo. Un legado que perdura sin duda. Una figura realmente increíble. Y estos textos ayudan a que esa memoria, tejila de humor y humanidad, siga viva. Sí, señor. Pues con este repaso a la vida y el legado de Benardo, el de Consuelo, cerramos este comentario. Nosotros seguimos aquí, en los estudios de Radio Alama Internet, preparando más contenidos. Así es. Con Juan Cabezas al mandado la dirección técnica que nos acompaña en la entrada y ahora también en la salida. Hasta pronto. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.